Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Ligado con esto que vamos a hacer de celebrar la cena del Señor. Y yo te invito a que vayas junto conmigo a Juan 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17. El versículo 20 y 21 Quien no tenga Biblia, levante su mano y, y O si lo pueden poner en, en la pantalla este, Pueden poner los versículos en la pantalla, por favor Es un solo versículo, dos versículos que vamos a, a ver solamente Juan 17, del 20 al 21 ¿Estás listo para lo que Dios te va a hablar hoy? Hoy es un tema tan poderoso, tan fuerte Que si tú ah, Lo agarras, lo cachas Dios va a hacer grandes cosas Contigo y conmigo ¿Lo quieres? sí Es un tema de poder O sea, de fuerza Estábamos cantando Él es el que adiestra mis manos para la batalla no Puedo tomar con mis manos El arco de bronce Él es mi escudo Él es la roca mía Él es la fuerza de mi salvación sí Mi alto refugio Mi fortaleza. Y sabes que el tema de hoy va muy ligado con la fortaleza. Vas a ver cuál es. Ya lo tienen ahí, Juan 17, versículo 20 al 21. ¿Qué es lo que dice? Mas no ruego solamente por estos. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando, ¿verdad? Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesús está diciendo, no solamente te pido por estos que están ahorita aquí, sino te voy a pedir por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Y fíjate lo que está diciendo Jesús. O sea, Jesús no se limitó a ellos. O sea, vamos a poner el ejemplo a ustedes. sino dijo, te pido también por los que van a creer por la palabra de cada uno de ustedes. Qué responsabilidad, ¿verdad? muchísima entonces Jesús dice más no te ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean que uno ¿Sí lo están viendo ahí ok para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste Uy, este tema está terrible Está fuertísimo, terrible No de feo, sino de, de que te confronta ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que va a hacer Que la gente crea En Jesús? A ver, ahí lo tiene Vamos a hacerles examen me encanta porque leen la, la, la palabra y se quedan así como y luego las les, volteo a ver así para ¿y tú qué piensas? y si se empiezan a meter detrás del otro ¿no me vais a preguntar a mí? eso los mantiene despiertos eh dice para que todos sean uno como tú Padre en mí, yo en ti que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que el mundo necesita para que cree, creer en Dios? Que nosotros que somos hijos de Dios, que hemos creído en la sangre de Cristo, que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador y le hemos dicho, sí Señor, te recibo. Tú eres el rey de mi vida, tú eres el Señor de mi vida, perdona mis pecados, sé solo por tu sangre, Señor, solo por... ¿No lo contábamos ahorita? Sí. Lo que la gente va a ver en nosotros que va a ser una unidad pero resulta que tenemos a los García y a los Garcés ¿Sí? y es bien curioso ver eh, cada domingo cómo cada uno de nosotros nos sentamos en el mismo lugar y si alguien se viene y se siente en mi lugar no te habías dado cuenta que es mi lugar vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? cámbiense de lugar todos Siéntense en un lugar donde no se han sentado nunca, yo sé que ustedes no se, no, no, no se han sentado nunca, así que ustedes se pueden quedar ahí, pero ellos que se vayan a otro lado, <risa> ah, no es cierto, quédense con ellos, acompáñenlos, pero siéntense en otro lugar, a ver, muévanse, muévanse, es primera vez, ok, eso, tú, tú sí, cierto, vale, tú te sientas por allá, a ver Rosy, muévete de lugar, ah, estás cuando bebé, perdón. Sol, muévete de lugar, cámbiese de lugar, siéntese donde nunca se han sentado, es más, siéntese con alguien junto a alguien que no se han sentado nunca. Es que mi perfume no no, no va con el con lo otro, se cruzan. Esto te mueve, como ya me ven distinto, verdad, ya me ven desde otro ángulo, ¿verdad? Me veo más gordito de este, no entonces pásate de este lado, por favor, ven. Dice que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, esta oración es una oración tan tierna y conmovedora de Jesús. De veras, en este capítulo de Juan, yo te invito que luego en tu casa, ahí en tu Biblia, leas el, el capítulo 17 de Juan. Y, y vamos a desglosar un poquito lo que dice el capítulo, pero... ¿Sabes qué? Esta oración nos descubre lo más íntimo del corazón de Jesús. En días pasados, en otros, en otros domingos, estuvimos viendo el Padre Nuestro. Y qué, qué tremendo el Padre Nuestro. ¿eh? Ya dejó de ser una simple uh, recitación, a ser una convicción cada sección de, de, del Padre Nuestro. Y a veces ni siquiera pasamos de Padre Nuestro, ¿no? Ya los que logramos llegar a Danos el pan pues ya, ya vamos un poquito más avanzados Pero esta oración Que Jesús está haciendo Aquí en Juan 17 Descubre lo más íntimo de su corazón Fíjate ¿qué, ¿Dónde estaba Jesús Haciendo esta oración? ¿Recuerdas dónde estaba Jesús Haciendo esta oración? Él estaba en el huerto del Getsemaní Él estaba a punto de ser crucificado de ser entregado, de ser apabuleado, de ser golpeado, de ser maltratado, de, de ser clavado en un madero y levantado y herido. Y, y ¿sabes qué? La pasión, ¿recuerdan la película de la pasión? Sí, algunos la vieron, otros no. güey La pasión de Jesús estaba por comenzar. Y en ese momento en el Getsemaní, Él empieza a orar de esta forma él sabía que él iba a ser la víctima en el altar, la, la madera él ya sentía que ya estaba puesta el fuego estaba preparado para el sacrificio ¿recuerdan? porque Jesús es nuestro cordero pascual, ¿sí? ¿recuerdan esto? y él sabía lo que venía, y él alza sus ojos al cielo y mira hacia su padre, al trono de su padre y viendo al padre el amor, y la, el, el filios la, la, la, la, la, esa unidad que tenía con el padre empieza empieza a clamar por ti y por mí y sabes qué Jesús pidió de lo, de, de lo que tenía en su corazón dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca y de lo que estaba lleno el corazón de Jesús era pedir por nosotros y aún en ese momento podía haber pedido cualquier cosa Señor que no me duela tanto o como oró que pase de mí esta copa no dijo eso Jesús hombre Como tú y yo También tuvo sus dudas Si no como puede ser Todo un abogado Y un sacerdote para nosotros Ahí Jesús, esa es la victoria de la cruz Muchos nos vamos a la cruz ¿sí? Y la cruz, yo no yo no estoy menospreciando Pero en el Getsemaní La victoria Fue De Jesús cuando dijo Yo quiero que pase esta copa de mí, Si es posible Señor pero si no no se haga mi voluntad sino la tuya Señor y esa es la gran victoria porque entonces se, des se desenvolvió ahí la voluntad del Padre que era que Él muriera por todos nosotros que su sangre fuera derramada porque iba a tener una mayor riqueza en cada uno de nosotros imagínate que Jesús hubiera dicho sabes qué? no yo me rajo ¿Qué hubiera pasado Mejor ni pensamos, ¿verdad? Pero Jesús dijo, yo voy. Y ahí Jesús habló de lo que su corazón estaba lleno. Esta oración no solamente fue la expresión casual del deseo de Jesús en el momento final. Sino que es un modelo de oración que presenta constantemente Jesús ante el trono. O sea, número uno, Jesús doliéndose y en la angustia del momento estaba pidiendo Señor yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno pero hoy en día Jesús no está pidiendo en dolor no está pidiendo en oh Dios este, por favor y, y ya sé lo que viene no Jesús hoy en día está sentado en su trono en la majestad a la diestra del Padre con toda su gloria y sabes qué está haciendo está intercediendo por ti y por mí y sabes qué está intercediendo te pido Padre que sean uno eso es lo que Jesús está clamando ahorita ¿eh? que sean uno como tú y yo Padre como tú y yo Espíritu Santo como los tres somos uno que ellos puedan ser uno al principio Jesús lo ofreció con lágrimas y súplicas y suspiros pero ahora está entronizado está en su trono en toda su gloria y sabes que intercede con autoridad por ti y por mí ¿No te gusta eso? O sea, Jesús no está sentado ahí esperando a ver que pasen los tiempos. No. Él está intercediendo al Padre y diciendo, Padre, yo te pido por ellos. Yo te pido que, que, que, los, que los... No los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿No te gusta eso? La súplica es la misma. Es bien significativo que en estos últimos momentos... Jesús no solamente desea la salvación de todo su pueblo, sino que interceda por la unidad de los que son salvos. Para que siendo salvos puedan estar unidos. O sea, no basta nada más que las ovejas sean arrebatadas del matadero, del lobo. Tú y yo hemos sido arrebatados de allá. ¿Sí? ¿Y sabes a qué me refiero? No solamente pide que seamos arrebatados, sino lo que está pidiendo es que seamos conformados en un cuerpo glorioso que se llama iglesia, en una unidad. Y puesto que esta unidad permanecía tan cerca del corazón de Jesús, inclusive en esos momentos tan difíciles, debemos de considerarla, esta sal, este deseo de nuestro Señor, ese deseo de su corazón, como algo inestimable e inapreciable. O sea, lo máximo que estaba en el corazón de Jesús pero ¿qué quiso decir Jesús para que todos sean uno como tú oh Padre en mí cuáles eran esos elementos de la unidad que Jesús deseaba ansiosamente y este capítulo de Juan nos proporciona una respuesta muy clara la unidad debería ser compuesta por individuos individuos que en este capítulo son llamados ellos o sea, nosotros cuando leas el capítulo 17 que ellos somos nosotros no digas, los de acá digan son ellos y los de acá digan son, somos nosotros en el versículo 2 dice para que dé vida eterna a todos los que le diste Entonces vemos que la unidad propuesta es de personas dadas especialmente a Jesús por el Padre No se trata de hombres que por casualidad vivan en una provincia O se reúnen en algún lugar, o, o, o en un distrito, en una ciudad O que pertenezcan a, a, una, a, a una institución No, ¿a quién es dada esta unidad? A los que han recibido la vida eterna a través de la sangre de Cristo ¿Tú has recibido la vida eterna a través de la sangre de Cristo? Si sí, sí, entonces esta oración de la unidad es para ti. Ay, qué rico está aquí. Me voy a pasar para acá. Es más, voy a hacer lo mismo que les dije. Me voy a cambiar de lugar. Sí, qué diferencia. Entonces, ¿para quién es esta, esta oración? ¿Para quién es esta unidad? ¿Para lo que hemos recibido? Somos personas especiales. Escúchame, somos personas especiales. ¿Te crees persona especial? Claro, eso, bien. Porque hay otros que les preguntan y pues no, pues es que y yo tengo esto. Y... Somos personas especiales que hemos sido vivificadas por Dios por el Espíritu Santo y que hemos sido llevadas a una unión vital con la persona del Señor Jesús ¿no te gusta eso? eso somos tú y yo y eso somos las personas que hemos de constituir la unidad además en el versículo 6 de este capítulo 17 nos dice que nosotros somos a quienes el nombre de Dios ha sido manifestado ¿no te gusta eso? el nombre de Dios ha sido manifestado sobre ti mira pon tu mano así sobre, sobre tu cabeza yo no puedo por el saco bien pero pon tu mano sobre tu cabeza y di el nombre de Dios está sobre mí ¿y cuál es ese nombre? el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en lo que está arriba en el cielo y en la tierra y abajo de la tierra toda rodilla se dobla y ese es el nombre de Jesús Ese nombre ha sido manifestado Sobre nosotros Y para nosotros Quienes nos ha sido manifestado ese nombre Somos esas personas que hemos visto Lo que nosotros Lo que otras personas no han visto Y cuando tú te acercas con alguien Y te dicen, oye, ¿por qué estás tan cambiado? ¿Por qué ahora tus ojos brillan? ¿Tu cara brilla? Sigue siendo el mismo feo ¿Pero quién sabe qué tienes? Pero tu cara brilla ¿Tienes algo? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo he visto cosas que tú no has visto Yo he escuchado cosas que tú no has escuchado ¿Y quién te ha dicho? ¿Y quién te ha manifestado esas cosas? Mi amado Señor Jesús Tú y yo somos esas personas Estoy diciendo por eso que somos personas especiales Ahora, las personas allá afuera que no conocen de Jesús Tienen que pasar a ser personas especiales también ¿Y cómo van a pasar a ser personas especiales? ¿A través de quién? ¿De la palabra de quién? De nosotros. ¿Y a través de qué? ¿De que vean qué? La unidad que tenemos. Miren, yo les he dicho una y otra vez. Miren, a lo mejor no seamos los multitudes. A lo mejor no Si yo, Dios nos llama multitudes, qué bueno. Pero si nos llama multitudes o no nos llama multitudes, que todos seamos uno en Cristo. Y que el mismo sentir que tiene aquí mi, mi, mi, mi, mi vale Alex, sea el mismo que tenga Carlos, y sea el mismo que tenga Pepe, y sea el mismo que tenga… Eh, ¿me entiendes? Y no que agarres y vueltes a ver y… Yo, Ay, si este ya se vino, Ay, mira ahora, creo que con la corbatita ya… me Sino que padre, qué bueno, y, y que, que padre escuchar de Dios. Somos personas que hemos sido llamados y que hemos contemplado lo que otros no, no, no han visto, no pueden saber y no saben porque no salimos a decirles. Somos hombres y mujeres que hemos to, sido tomados del mundo. Según nos dice este versículo, hombres y mujeres elegidos, tomados de una masa ordinaria de gente, ahí está la bola de gente y Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha tomado, nos ha sacado, nos ha, nos ha quitado cosas, nos ha limpiado, nos ha lavado con su sangre preciosa, ¿no te hace sentir eso especial? Es como para que yo digas, uy yo sí soy especial. Y no es para que tú salgas aquí y digas, hoy oh, yo soy acá, a ver, abran paso. No, no, no, es que simplemente soy una persona especial. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Entonces, cuando Jesús está orando, está orando por ustedes, por mí, por ti. está orando por nosotros. Y está orando por los que van a venir, que van a creer por la palabra de cada uno de nosotros. Y porque ven en nosotros una unidad. Y entonces vamos a poder decir como Jesús dijo, ahora he conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, Señor. Que lo que Él tiene procede de ti, lo que Él tiene, procede de ti, lo que Él tiene procede de ti, todos somos uno en ti, Señor. Y que cuando, cuando, cuando aquí se lleva el premio nacional de, de el hamburguesón, o sea, qué bárbaro. O sea, se lleva el premio nacional Y cadenas y vender, ¿cómo se llaman? De franquicias. Eh, Todos podamos decir ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Somos uno! Y nosotros ¡Ay sí! ¿Por qué yo no? ¿Y por qué él sí le das y a mí no? Es que cuando alguien recibe, todos recibimos. El problema es que el mundo nos ha enseñado a ser envidiosos. Es que yo quiero la corbata esa roja. como me gusta? ¿Cómo me vería bien? Pues, te la, ¿La quieres? Te la doy. Si ¿La quieres? ¿Te la doy? Pero me prometes que vas a tener hamburguesón de corbata y traje. ¿Dónde está Satia? ¿Dónde está Satia? Ah, clase, ok. Bueno, que escuche la grabación, ya sé. En el versículo 9 de este capítulo, Jesús describe cómo Jesús ora por nosotros, por ellos, dice, por ellos, pero en un sentido en el que nunca jamás ora por el mundo. Es una oración bien especial Por eso digo que habla de lo más íntimo del corazón Y conforme al versículo 10 de este capítulo Describe que tú y yo somos personas En quien Dios es glorificado En quienes el nombre de Jesús Brilla con un lustre resplandeciente ¿No te gusta eso? O sea que cuando alguien te ve Es porque tú te ves así Zapatos de charol Del taconazo popis Hay dos, tres que conocieron el taconazo popis, no se hagan. Y todos bajan así la mirada como, a mí no me está hablando. eh. Hay dos, tres que ya estamos más, más para allá que para acá. Ilustre resplandece de Jesús brille en nosotros y yo te invito lee todo este capítulo y vas a descubrir que la unidad que el Señor Jesús tiene en mente en este capítulo era de personas elegidas que siendo vivificadas por el Espíritu Santo son conducidas a creer en Cristo el Espíritu Santo viene nos vivifica y somos conducidos a creer en Jesús ¿no te pasó eso a ti? Somos personas orientados a las cosas espirituales Que viven en el reino del espíritu Que valoran las cosas espirituales Y que forman una Un reino Espiritual que no es De este mundo Por eso les, en una ocasión les dije Nosotros tenemos dos ciudadanías Tenemos la mexicana, bueno a lo mejor habrá gente aquí Que a lo mejor tenga la americana O será español o no sé Pero tenemos dos ciudadanías Una es la mexicana ¿No? Viva México, gracias a Dios porque somos mexicanos Amamos este país, lo bendecimos Gracias Señor porque nos pusiste aquí, somos águilas Que se comen la serpiente Nuestro enemigo el diablo, dice que lo ha puesto a nuestros pies ¿No? ¿Sí? ¿Y dónde tiene, dónde tiene el águila la serpiente? En las patas O sea, ¿no somos nosotros? Ah, ¿No te gusta eso? Oh. <ríe> a mí me encanta mi escudo, eh Tenemos esa ciudad, pero tenemos otra ciudadanía que es la del Señor, la del reino de Dios. Y no solamente somos hijos y, y ciudadanos del reino, sino que también somos embajadores del reino. ¿Sí? ¿Y, ¿Y cómo te gusta un embajador? Ah, venga, véngase para acá, véngase. Vamos a nombrar embajador. Qué bárbaro, mira. A ver. Ven, nada más, ven. Señor embajador, qué obo. ¿Qué dice? Creemos, oremos por México. Señor embajador, ¿no te gusta eso? <ríe> embajador a las naciones, y aparte canta y toca, no. Pues, tienes que cuidar, ¿eh? Lo tienes que cuidar porque y más vestido así de embajador, no, hombre. Así tienes que verte. Así tienes que verte. ¿D -d ¿Dónde está No, no, a ver, vente, no, no, ven. Ven, ven, no, no. ven. Vienes, vienes preciosa hoy, arreglada, ¿verdad? Un aplauso, Nuno. No. Embajadora de Cristo. Hermosa embajadora de Cristo. Embajador de Cristo. Así tienes que verte. No importa si traes jeans o traes tenis, o sea, pero así tienes que verte. Soy embajador de Cristo. Donde yo voy llevo la presencia de Jesús y llevo el reino ¿no? gracias señores embajadores <ríe> ¡Qué bárbaro ¿eh? ¿No? te vamos a poner en la boleta Juan <ríe> entonces conformamos el reino que es espiritual no es de este mundo, tenemos doble ciudadanía y sabes qué ahí está el secreto el cuerpo de Cristo, la iglesia no es esto no es este lugar ¿Sabes qué? El, el otro día, ¿quién fue el que me dijo ayer? Óscar, Óscar, tú me dijiste ayer, ¿por qué no hacemos un día la reunión acá afuera? La alabanza, sacamos todos los instrumentos que nos ha costado trabajo este, ecualizar, pero bueno, sacamos todo y dije, qué buena onda, sí, porque la iglesia no es esto, ¿quién es la iglesia? Somos tú y yo somos el cuerpo de Cristo y ahí está el secreto, el cuerpo de Cristo no está conformado por denominaciones, ni porque eres de aquí, ni de allá, si eres de, de esto o del otro, ni por sociedades cristianas, ¿sabes qué, de qué está conformado el cuerpo de Cristo? de gente escogida santos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo redimidos por sangre y llamados por el Espíritu de Dios y hechos uno con Jesús esa es la iglesia ese eres tú, ese soy yo ¿Cuál es el vínculo que nos mantiene juntos a nosotros? ¿Cuál es el vínculo que me une contigo? Que me une contigo, que me une contigo. ¿Cuál es el vínculo? ¿Sabes cuál es el, el vínculo? Que todos tenemos el mismo origen. Ah, no, yo vengo de Inglaterra. Y yo fui cortado a mano, hecho a mano, como dicen, ¿no? ¿Sabes que En Cristo Jesús todos tenemos el mismo origen. Cada persona que ha recibido a Jesús, que es, que es partícipe de la vida de Dios, ha provenido del mismo Padre. Y tú y yo tenemos ese mismo hijo. Eso es lo que nos une. Tenemos un mismo Padre, ¿no? te habías dado cuenta? Mira, vuelve a ver al de al lado y dile, hermano, hermana. Dice, los familias no se escogen. Ya que, ¿verdad? José, no le digas así a tu cuñado, ¿eh? tenemos el mismo origen, venimos del mismo Padre el Espíritu de Dios ha vivificado también, ese es otro vínculo que nos mantiene el Espíritu de Dios nos ha vivificado de igual manera a todos los que creemos a todos los que, que hemos creído en Él, a todos los fieles y es más, todos nosotros que hemos creído en Cristo estamos siendo sostenidos por la misma fuerza La fuerza del poder del Espíritu No estábamos cantando eh, Que tú eres la fuerza, el escudo de mi salvación Voy a cambiar para acá para moverles el ángulo Ya me veo más delgado ¿verdad? Cada persona Somos partícipes Del mismo poder Que es el mismo Espíritu de Dios Que vive en nosotros Que hace que esa vida sea vital en nosotros Es como una redundancia Que esa vida sea vital Porque a veces tenemos vida pero tenemos una vida Blah pero el Espíritu de Dios hace que eso vivifique, que eso crezca que, que tú sientas gozo, que tu vida sea distinta y la gente te diga es que no estás viendo la crisis, no estás viendo que se viene todo esto y tú estás como feliz ¿qué te pasa? oh es que el Espíritu de Dios me vivifica, Él me fortalece porque todos nosotros somos sostenidos por el mismo Espíritu además, otra cosa que nos vincula es que todos nosotros que hemos creído en Jesús tenemos el mismo propósito y objetivo escúchame bien todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, somos disparados escúchame bien, y esto es para la iglesia aquí, somos disparados por el mismo arco por el arco de Dios y todos vamos al mismo blanco y seas gordito, seas chaparro seas grandote, seas fuertote, seas flaquito seas como seas, güerito, morenito como seas todos somos disparados por el arco de Dios y vamos a dar en el blanco, en el blanco que Él nos ha disparado y es cierto, habrá mucho de nosotros que no tenemos de Dios en cuanto al hombre Vamos a tener debilidades humanas Vamos a tener probablemente contaminación y corrupción Pero todavía el Espíritu de Dios Que está en nosotros esa, Ese poder del Espíritu de Dios Que tenemos en nosotros Nos lleva a la perfección Y a la santidad No es por lo que tú puedas hacer Es por la, el Espíritu de Dios Que opera en ti Y te hace cambiar Y te hace subir de nivel Y dejar todas las cosas estorban para que tú camines a la unidad entonces el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, ¿mora en ti el Espíritu de Dios? dice la palabra que cuando tú has creído en Cristo Jesús dice que te sella con el Espíritu pero aparte has recibido al Espíritu de Dios y el Espíritu tú eres templo del Espíritu de Dios, esa es la gran diferencia el antes y después de Jesús Que el Espíritu de Dios mora en ti. Y tú eres templo del Espíritu Santo. ¿No te gusta eso? Y donde tú vas, ¿a quién llevas? Y al Padre y al Hijo. Tú eres templo de Dios. Tú eres templo de Dios. Entonces el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Es la verdadera fuente de la unidad. Así que si tú volteas a ver a tu hermano y, y dices este me está cayendo mal y esto y empiezas a murmurar ¿sabes qué? que cierra tu boca y dile al Espíritu de Dios ¿sabes qué Espíritu de Dios? tú eres el Espíritu de unidad tú, tú, tú, tú haces uno al Padre y eres uno con el Padre y con Jesús Espíritu Señor ven a mi vida Señor lléname de tal forma y quita de mí toda cuestión que rompa la unidad toda palabra de murmuración y sabes que el Espíritu Santo es, es el vínculo, es la unidad bien distinta a lo que los hombres procuran imponer a los demás para crear una unidad nosotros los hombres colocamos correas alrededor de, de, de, del cuello de la gente nos amarran, eh, eh, firmamos contratos y, y, y a veces hasta nos sentimos incómodos, pero Dios pone su Espíritu precioso dentro de nosotros y entonces lo que nos une son los lazos de amor de Dios Por eso cuando, cuando cuando yo los veo y digo, qué buena onda que viniste, qué gusto verte, qué gusto verte, qué gusto verte. No es fingido, es porque el Espíritu de Dios que está en mí y el Espíritu de Dios que está en ti, o sea, hace que haya un, un fileo, una, uni, una unión. Y Entonces me da gusto verte y espero que te dé gusto verme si no, ora a Dios ¿verdad Sammy? que le prometí unos libros a Sammy y no se los traje veme a través de los ojos perdónenme amame ah, es que pena es un vínculo distinto es un vínculo y es un vínculo que está en los verdaderos hijos de Dios elegidos que son llamados, escogidos, que son fieles y que hay un vínculo de amor misterioso que nos une y nos hace uno siendo el Espíritu Santo el que hace y si el Espíritu de Dios está en nosotros estamos de acuerdo en muchos puntos relevantes y cuando tú puedes hablar con alguien y empiezas a hablar de Jesús y le dices oye es que Jesús es mi amado y entonces sabes que también es mi amado wow, estamos en la misma la misma sintonía, la misma frecuencia nos vincula el amor de Dios, el Espíritu de Dios por ahí dicen que los cristianos no se aman y sabes que sí, yo he conocido cristianos que se echan la pelota de unos para otros tremendamente y sabes que perdóname que lo diga pero el Espíritu de Dios no está en ellos porque si el Espíritu de Dios está en cada de nosotros no deberíamos de estar hablando mal de nadie más. Ni murmurando, ni chismeando, ni recortando. Ay, ya viste cómo se vinieron hoy. Ay, sí se creen mucho porque pues sí nos creemos mucho. Y tú deberías decir, "Yo me creo mucho. Soy persona especial." Porque donde está el espíritu de Dios debe de haber amor. Y yo tengo que reconocer a la persona que está a mi lado, si está en Cristo Jesús, tengo que reconocer que a través del amor de Cristo, yo debo de considerarlo no como un extraño, sino ni como un extranjero, sino como un conciudadano del reino. ¿Qué hacen, por ejemplo, los americanos, los, los, nuestros acá vecinos del norte? Cuando están por allá en, no sé, en Filipinas o en... Asia y se encuentran con otro americano. ¿Los han visto? ¿Qué onda, men? Ah, no, esos son los pochos, no. Se dicen ¿de dónde eres? Pues yo soy de Missouri yo soy de Michigan State y aquí hay unos de Michigan State, ¿verdad? Sí. De Michoacán, sí pero de Michoacán. ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos? Se dicen hola, cómo estás. Si tú encuentras a francés por otro lado y se encuentran y se ven y empiezan, ¡oh, pues, oh mi hijo! Oh, oh, oh, y empiezan a platicar. Cuando tú te encuentras con un, con un ciudadano del reino dices qué tal, cómo estás, bien, gloria a Dios, bien, en victoria, bien. Somos qué bueno, qué alegría me da verte. Sin embargo, cuando ves a otra persona que también es en Cristo Jesús y la ves y dices ay no, mejor ni me acerco porque este quién sabe dónde viene y quién sabe qué doctrina tenga y no y fuchi fuchi. Y le sacamos la vuelta a los conciudadanos del reino. Cuando yo veo a mi hermana, cuando yo veo a mi hermana y digo, conciudadana, discúlpeme por no traer tus libros. Este Conciudadanos, qué gusto verlos. Cuéntame qué Dios ha hecho en tu vida. Y yo te cuento qué, qué ha hecho Dios en mi vida. Tenemos que amar donde quiera que te encuentres a un hijo de Dios. Tenemos el mismo objetivo. Porque todos, todos cuando nos encontramos, espero que nos encontremos haciendo el mismo trabajo. ¿Y cuál es este mismo trabajo? Tal vez uno por allá compartiendo de la palabra, tal vez otro allá orando, tal vez otro allá enseñando la palabra, tal vez otro sirviendo, pero todos con el mismo objetivo y es levantar en alto. La cruz de Cristo Para que la gente pueda ver En nosotros la unidad Y entonces pueda creer Unidad es lo que el Señor Decía en su oración Él no intercedió en vano Y sabes qué Él obtuvo lo que buscó Y los hombres y mujeres Verdaderamente vivificados Por el poder del Espíritu En la unidad del Espíritu Es la respuesta a la oración de Jesús. Escucha bien esto. La oración de Jesús. Esta oración que leímos en Juan 17. Es el motor. Es la gran fuerza. Por la cual el Espíritu de Dios. Es enviado a nosotros. Cuando Jesús oró por la unidad. Sabes que estaba diciendo. Espíritu Santo. Tú eres el Espíritu de unidad. Tú ve, baja y únelos. Como nosotros somos uno con el Padre eso es lo que motiva al Espíritu Santo a estar en ti, la oración de Jesús, ¿no te gusta eso? y no te pido nada más por ellos sino por los que han de creer también para que cuando vengan, también sean uno, y no digan, ah ya llegaron los nuevecitos y nosotros somos los viejecitos o los de experiencia los que sabemos y la verdad es que no sabemos nada si tenemos esa actitud si no sabes qué, bienvenido seas el objetivo de la oración de Jesús es la unidad de sus hijos y Él está quitando de nosotros todo lo que nos impida ser uno y está trabajando con toda su potencia con toda su fuerza con toda su omnipotencia para llevarnos a una unidad fíjate bien una unidad visible Porque de lengua me como un taco, y no uno, sino como dos o tres. Y si son burritos de Moyagua, más. Ya tienen hambre, ¿verdad? No debía haber mencionado los burros de Moyagua. ¿Ya los llevaron a los burros de Moyagua? ¿No los han llevado? A la salida de los burros nos vamos todos. <risa> porque de lengua me como un taco yo te puedo decir Cheli te amo mucho eh. te amo mucho te amo mucho y te, me, te volteas y ¿sí o no? ¿a cuánto nos, nos ha pasado? y fíjate que estoy diciendo nos ha pasado ¿eh? así, así se las juega el mundo te amo sí claro que sí cómo no con todo gusto sí. ay sí mire ponemos una cara pero así angelical Wow, este sí le está resplandeciendo el rostro de Dios, pero se voltean y no, no, no estoy hablando de algo que es sólido, que algo que el que, que, que, que, que Señor está trabajando en cada uno de nosotros y nos está quitando todo lo que impida ser uno para llevarnos esa unidad visible para que los demás vean y crean. Ahora yo te pregunto ¿Tú eres parte de esa gran unidad o no eres parte? ¿Eres parte o no eres parte? ¿Te sientes parte de esa gran unidad o no te sientes parte? Acá eh, Julio dice que sí ¿Lo están oyendo? Está predicando Dice que, que, que la alabanza La perfeccionó de los de los niños Y de los que maman, así dice la palabra Así que, escúchenlo Ahí está ¿Eres parte de la unidad? Ahí está, ya me contestó, ¿ya vieron? Eso, bien, hijo. Y me volteé a ver, ¿eh? Eres parte, tú, tu... ok, y él ya contestó, ahora tú contesta, eres parte de esa unidad. Si eres uno con Cristo, eres uno con su pueblo. Pero cuando busques la unidad, no busques algo externo. Tenemos muchas deficiencias. La regamos, por eso dice la palabra, no confíes en el hombre. Porque todos nos equivocamos, yo me equivoco, ¿eh? Yo no soy perfecto, yo me equivoco, soy bien enojón, me equivoco. No busques algo externo, sino busca algo interno. No busques el lazo que se ve, que está escrito en libros, sino busca un vínculo inscrito en los corazones, en las conciencias y en las almas. Busquemos la unidad espiritual, porque somos espirituales. ¿Has nacido de nuevo? Has nacido en la familia de Dios Has pasado de muerte a vida Estás vivo por la vida de Cristo Dios mora en ti y moras tú en Él Entonces, ¿sabes qué? Sí podemos ser uno Dame tu mano Sí podemos ser uno ¿Sí? Porque yo sé que has, has nacido de nuevo Y yo sé que amas a Dios Y yo sé que estás en Dios Y yo también Entonces podemos ser uno Podemos ser uno Mira, to, to, toma, toma la mano del que está a tu lado. Ponte de pie. Ponte de pie, tómense de las manos. Eh, inclusive en el pasillo, vente, César. De toma, vente, Juan, por favor, vente, vente al piano, Juan, por favor. Vénganse los músicos. No los músicas, sino los músicos. Tómense de las manos. Miren, de eso se trata la unidad. No importa si tienes poquito tiempo en el Señor, o tengas mucho tiempo en el Señor y conozcas mucho de la palabra, ¿sabes qué? Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y sabes qué? El diablo sabe, escúchame bien lo que te voy a decir. El diablo sabe el poder de la unidad. Y va a hacer hasta lo imposible por eso, qué bárbaras, eh. Les iba a dar duro, pero dije, no, les voy a romper romperlo. <risa> Y el diablo quiere romper la unidad. Acá agárrense de las manos aquí. No, no, ah, bueno, tú tienes a tu bebé, pero acárrense de las manos. Y, o sea, unidad, o sea, mira, si, cierra tus ojos, un momento, cierra tus ojos y di, Señor. Si hay algo que me impide ser uno con todas estas personas, Señor, yo te pido que hoy rompas cualquier cosa que me impida ser uno. Con mi hermano, con mi hermana Tómense de las manos Señor en el nombre de Jesús Haznos uno Señor Uno en ti Señor Haznos uno en ti Señor Amémonos los unos a los otros Fervientemente con un corazón puro Y vivamos en esta tierra Fíjate bien Vivamos en esta tierra Como hijos de Dios que vamos a vivir... Escúchame bien... Vamos a vivir eternamente juntos... Y no digas que mala onda... ¿eh? Sino di... Gracias Dios... Por la persona que está a mi lado derecho... Por la persona que está a mi lado izquierdo... Por los que están adelante... Por los que están atrás... Señor gracias porque me has dado un regalo supremo... En la unidad de tu espíritu Señor... Y que yo puedo Señor estar juntamente con estas personas y decir estamos en un mismo sentir cada uno de nosotros ha de ayudar al otro al crecimiento ayudémonos los unos a los otros y echemos fuera de nuestros corazones todo lo que pudiera romper la unidad que Dios ha establecido desecha todo falso pensamiento de orgullo, de enemistad de amargura para que nosotros a quienes Dios ha hecho uno fíjate bien, seamos uno delante de los hombres y que puedan decir qué rico se les ve algo distinto y no es que yo pertenezco a esta iglesia y yo pertenezco a la otra, no, no, no es el Espíritu de Dios viviendo en cada uno de nosotros uniéndonos y como decía Jesús haciéndonos uno como Él es uno con el Padre para que el mundo pueda creer en Mateo 18 dice Mateo 18, 18 dice Jesús hablando Jesús dice de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá ser, de ser atado perdón, lo que atéis en la tierra habrá ser atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra habrá de ser desatado en el cielo Y otra vez os digo que Si dos de ustedes Se ponen de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier cosa que pidan Les será hecha por mi Padre Que está en los cielos Porque donde dos o tres Están congregados en mi nombre Allí estoy En medio De ellos ¿De qué está hablando el Señor Jesús? De unidad Y a veces, ¿por qué no recibimos las cosas? Porque estamos peleados con nuestra esposa, con nuestro esposo. Estamos peleados con nuestros hijos. Estamos peleados con el hermano. Estamos peleados con el pastor. Dice, si se ponen de acuerdo aquí en la tierra, será hecha por mi padre. Entonces... Escucha bien, cierra tus ojos, escucha estas palabras. Es cuando somos uno en amor y somos uno en deseo que nuestra fe tiene la presencia del Espíritu Santo. Y sabes que es ahí donde el Padre responde. No es en otro lado, ¿eh? Es cuando es la unidad. Y en la unidad mueve a Dios. Y como iglesia yo pido que podamos creer Que podamos creer Que nos caiga el 20 De que hay poder en la unidad de la iglesia Un poder que ata Y que desata en los cielos Un poder que hace huir al diablo Un poder que hace que las almas sean rescatadas Y salvadas Un poder que hace que las montañas Se muevan y que hace que se establezca el reino de Dios en esta tierra en tu vida en nuestras vidas y en esta tierra que el Señor nos bendiga hoy con el Espíritu de unidad que es el Espíritu Santo pídele a Edil Espíritu Santo hazme uno contigo hazme uno con Cristo hazme uno con el Padre y también Espíritu Santo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 y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste esta oración preciosa de Jesús ¿sabes qué hace? te cuida te guarda para que no dejes de ser uno eres una persona especial eres miembro de la familia de Dios eres conciudadano del reino Y eres embajador del reino Todos somos uno en Cristo Uno en su Espíritu Uno en el Padre Señor hoy te pido Señor que como iglesia Te pedimos como iglesia Señor Haznos uno Señor Haznos uno Señor Haznos uno Señor en Cristo Jesús Señor haznos uno en Cristo Jesús Señor Haznos uno Señor Haznos uno Señor Empieza a orar ahí con el Señor Haznos uno Señor Haznos uno Señor, haznos uno, Señor Señor, no, no dejes que nada se meta en nosotros, Señor Haznos uno, Señor Haznos uno en Cristo, Señor Que podamos gozarnos con el hermano Que podamos llorar con el hermano, Señor Que podamos, Señor Ser uno en Cristo Jesús, Señor Ser uno en Cristo Jesús Te ves muy guapo Ser uno en Cristo Jesús Ser uno en Cristo Jesús Ser uno en Cristo Jesús No importa dónde estemos, en la Cámara, en Guadalajara, en México. Somos uno en Cristo Jesús. Y nos gozamos juntamente. Nos gozamos juntamente, Señor. Uno en Ti, Señor. Vamos, dile al Señor, hazme uno, Señor. Empieza a fluir en eso. Mira, de eso se trata. De venir a aprender. Seamos uno en Cristo Jesús. Seamos uno en Cristo Jesús. Uno en Él, Señor. Haznos uno, Señor. Uno en Cristo, Señor.